Berriozar y Ratia, Seurea, FMCO e un punto sortzin. Toda la música de baile tiene un hueco en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM.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 Recuerda, los viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia, Berriozar in sesión con Álvaro DJ. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 100.8 de la FM. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar Inratia. Esto es como cada viernes, como cada fin de semana, como cada weekend, Berriozar Inratia sesión tu programa de música de baile tu programa que te calienta el fin de semana el viernes en riguroso directo sábado y domingo en redifusión para ti, para que lo disfrutes viernes en directo de 9 a 11 de la noche, sábado y domingo en redifusión de 11 a 1 de la madrugada Berriozar Berriozar en programa de música de baile, tu programa de fin de semana que no lo vas a poder encontrar en ningún lado, solo en el 100.8, solo en egoskiplaza.net. Contigo quien te pincha, quien te trae lo mejor de la música de baile, Alba DJ. Ya te adelanto que hoy Vamos a tener una sesión muy, muy trayera. Una sesión muy, muy cañera de una hora y cinco minutos aproximadamente. Así que vete preparando porque esta noche vas a bailar y vas a votar como nunca lo has hecho. Y lo vas a hacer en tu radio, en tu dial favorito. En el que te pone las pilas el fin de semana 10.8 100.8 o para todo el que nos escucha en el mundo mundial eguskiplaza.net. Hemos enchufado las pilas durante la semana. Sí, sí, porque atentos y atentas, no te vayas a quedar sin pilas en mitad de la noche ¿eh? En mitad de Berrio Zarin Session, ¡eso no puede ser! Hey, hey, hey, hey. Let's go, ¡Everybody! ¡Gual tema para comenzar Berrio Zarin Session! Así lo hacemos cada viernes en directo, cada fin de semana, sábado y domingo en Redifusión En tu dial, en tu emisora Caña de la buena, caña de fin de semana. Te lo calentamos, te preparamos la noche en el 1.00.8 para que después tú la sigas disfrutando en tu carito discoteca. Habitual allá donde vas. Oye, chicos, oye, chicas, que hoy tenemos bastantes dedicatorias, ¿eh? No vamos a poder con todas, pero bueno, poquito a poco, ¿eh? poquito a poco. com El email de contacto. Berriozar, I n s e s, -S i o n ¿eh? Para que tú lo disfrutes. Y para que nos eh, pidas la dedicatoria del grupo, del artista, del DJ que más te gusta. Para dedicárselo a quien tú quieras. Oye, que esto está en marcha y si te parece vamos a darle para que ruede el primer plato ¿Te parece bien? Pues venga, por aquí tengo un tema que te va a molar, te va a gustar Esto es el Guana Dance de manos de DJ Baldi, DJ Cato y DJ Jiménez Pedazo tema para comenzar la noche aquí en Berriozar y Ratia, en Berriozar In In In, in, in Session sesión en esta noche de viernes en esta noche de sábado, en esta noche de domingo con mucha caña, con mucha traya ¿eh? con este guardas de manos de DJ Baldi, DJ Cato and DJ Jiménez y hey, esto se pone caliente estamos en fin de semana, estamos en weekend y tú y yo lo vamos a disfrutar en estas primeras horas de la noche Calentándotelas ¿Quién te habla? ¿Quién te pincha? ¿Quién te da todo que a ti te gusta? ¡Álvaro DJ! Oye, que seguimos, seguimos, seguimos ¡Esto no para! Vaya comienzo, eh, vaya comienzo de tema, está incluido en Fiesta 2013 Are you ready to play? Hablamos del oh, tema yeah. La Diabla Este no es muy cañero, no es muy chunda chunda, pero se puede bailar ¿Quieres? Venga, vamos a disfrutarlo y a bailarlo aquí en Perriozalin Session Tu programa de música, de baile. temas en Berriozar se en sesión, pero como era una dedicatoria, pues hemos feliz. decidido ponerlo. Claro que sí. De Yona para toda la cuadrilla de Ansuain. El tema La Diabla incluido en el fiesta 2013. Pues ya sabes, disfrútalo tú Yona y que lo disfrute toda la cuadrilla de Ansuain que va para ellas y para ellos supuestamente. Y nosotros que continuamos en la sintonía del 100.8 con esto Hey, Dance DJ and Company con este tema Titanium dentro del Dance Ibiza 2012 Comenzado tranquilitos la noche ¿eh? La noche de viernes 15 de marzo, sábado 16, domingo 17 Según el día que nos escuches, viernes de 9 a 11 de la noche en riguroso directo Sábado y domingo, fin de semana, de 11 a 1 de la madrugada en diferido, en redifusión Vamos a dejar un poquito lo tranquilito y vamos a meternos con algo de cañitas Hasta que salga el sol, eso es lo que te dice Dance DJ, Company, DJ Shiller Y un montón, un montón de buenos DJs ¡Vamos! Tu programa, tu programa que te trae toda la música de baile. Esto es Berriozar, Perriozar, perriozar in session Cada viernes, sábado y domingo en el weekend, con Álvaro DJ. Hasta que salga el sol. Oh, oh, oh, oh, ¡Qué bueno! Abrimos el email, nos metemos a perriozarincession.com y escuchamos esto. Ey, es... es qué es esto. Ay, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí me gusta más. Bomba Latina, ¡Eh, te lo he dicho ella. Bomba Latina, con dedicatoria de Andrés, Jorge, Luis... Isaac y Gorka para la gente de San Dulce lais ¡Sube sube! ¡Sube sube! sube sube sube sube sube sube esta noche caliente desde de email de Berriofarin sesión Berriofarin sesión. dot com de Andrés Jorge Luis Isaac y Gorka ...para toda la gente de pumpa pumpa i skinka. Känns bomba, känns bra känns bra bueno, qué Känns bueno, bra qué bra känns bra. Känns bra känns bra känns bra. Oye, ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos oye, a rumbear un poquito! ¡Venga, va! ¡Vamos a rumbear un poquito con Latin Power! ¡Rumbeando estas horas de la tarde-noche! ¿eh? ¡Que es una buena hora para hacerlo! A una de la madrugada Oye ya sabes que en Berriozarin Sesión Te ponemos todos los estilos de música De baile ¿eh? No va a ser todo chunda chunda Oye estamos un poquito tranquilitos eh. Un poquito de rumbita No viene nada mal De manos de Latin Power Con este rumbeando Pero cuidadito que la sesión Que Te tengo preparada, esa sí que va a ser chunda chunda ¿eh? Así que si te gusta ese estilo de música Si te gusta la caña, la traya, la metralla Enseguida empezamos compartiendo contigo toda la música de baile farin session en la 100.8 de la fm y atentos porque ahora lo que viene es uno de los temas que a mí me encantan de manos del señor dj Chris nos vamos con un chick house un poquito ahí calentito un poquito ahí marchocito Con este Dance For You Sonondo para ti en cabina en el 100.8 De la FM Y a través de internet en para todo el Planeta Un poquito de chingura house Que viene bastante bien Lo bastante, bastante interesante en esto de la música de baile ¿eh? Este es Chiny House La música de DJ Chris con este Dance For You oh. Oye, que seguimos, que seguimos Compartiendo contigo Una noche más de fin de semana Una noche más De Weekend Comenzando fin de semana o viernes O si estás en fin de semana, continuándolo, ¡claro que sí! ¡Nos vamos con otra dedicatoria a través del email! Perriozarin.sesion.com La última sesión, ¿eh? La última... ¡Ay, la última sesión iba a decir! La última dedicatoria por la noche de hoy, ¿eh? Porque aún tenemos más, pero las dejamos para la semana que viene. Si no, tendríamos aquí un también importante de dedicatorias, ¿eh? Nos vamos con una dedicatoria de Ana, Ainhoa, Carmen para toda la cuadrilla el sábado fiestón. Ey, eso es lo que me han dicho. Y eso es lo que os digo De Ana, Ainhoa, Carmen Para toda la cuadrilla el sábado Fiestón, pues ya está, ya sabéis Lo que tenéis mañana, ¿no? <ríe> I'm gonna get you De manos de Bisharink Dedicatoria A través de barriozanisesions ArrobaCutmail.com En el recopilatorio DJ Mix 25 años de música dance Nos lo pedía Ana, ahí no a Carmen Para toda la cuadrilla Ya que el sábado tienen fiestón Oye, que nos vamos con algo de caña Para entonarnos Porque enseguida comenzamos una sesión Que te va a poner los pelos de punta Nos entonamos mientras tanto con esto Con el Mardi the Night Un remix del tema de DJ Factory dentro del 2012 Dance Hits lo dicho este remix del clásico Marry the Night que suena que suena que suena que suena suena suena se Y en Esto sí, esto sí te gusta, ¿eh? ¡Ey, aquí en cabina lo estoy bailando! En la cabina de Berriozari en sesión En la cabina de Berriozari Racial en el 1.00.8 de la FM ¡Ey! Calentando la noche Ahora sí que sí, esto sí que es Esto sí que es ¡Noche Caliente! ¡Ey! Y lo que viene ahora también, también, también, también... ¡Macarena! ¡Sí, sí! ¡Macarena! ¡Sí, sí! ¿Lo has bailado? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, sí! ¡La de siempre, la de siempre! Ey, ¡Ey! ¡Macarena! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa, esa! Ahora, con DJ macaarena este dance remix ey póntalo disfrútalo bailalo aquí en donde sino en el 100.8 no cambies de dial donde te van a dar la mejor música sino en Periozari Ratia dale a tu cuerpo, alegría macarena que la alegría dale alegría, y cota buena. Dale a tu cuerpo, alegría macarena eh. Macarena, dale tu cual macarena que se llama, que se, llama el apellido el de bandera, el muchacho, se mete con los amigos. Macarena, que la alegría y buena. Dale a su cuerpo, alegría, hey, Macarena. Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Que le gusta los balanos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, que le gusta la movida carrillera. Dale a su cuerpo alegría, Macarena, que su cuerpo para darle la alegría y cotabuela. Para darle alegría con otra bola, dale a tu campo alegría macarena. Hey Halloween y de hecho sonando aquí en el 108 dónde sino en Berriozar y Ratia en tu programa de música la baile en tu programa de fin de semana Berriozar in sesión. Oye que ya ha llegado la hora sí sí ha llegado la hora de pincharte una de las sesiones más cañeras más contundentes que tengo para ti preparadas. Así que, como cada viernes, como cada sábado, como cada domingo, escuchamos la cuña del programa y ponemos los platos en funcionamiento para darte una sesión muy, muy cañera.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 about where I come from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 Posesión que te acabo de pinchar con estos dos platos que tenemos una a la derecha y otra a la izquierda en medio la mesa de mezclas este tu programa de música de baile Berrio Thorin Session cada viernes en directo de 9 a 11 de la noche fin de semana en redifusión de 11 a 1 de la madrugada y hey, seguimos con la playa seguimos con la caña Atentos porque la semana que viene Sí, sí, la semana que viene Nos vamos a dejar de reggaetón Nos vamos a dejar de cha, -cha, cha Nos vamos a dejar de música blandita Y nos vamos a centrar las dos horas Del programa en este, este, este Estilo de música Lo que te gusta, lo que te apetece Así que el viernes que viene Sábado o domingo No te vayas muy lejos Porque la traya está servida Como anticipo esto nos vamos, gracias por estar ahí gracias a la gente por mandarnos email a berriozarinsession.com nos quedamos con toda una diva de la música de baile además que está bien guapa <risa> DJ Marta con este, Homeheart. nos vamos hasta la semana que viene chao chao